Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más del pseudo podcast de Hardware Adictos. ¡Empezamos! Pues muy buenas tardes. Aquí andamos con otro pequeño pseudo podcast más. Bueno, hoy os quiero hablar de un proyecto, un proyecto que tengo en mente desde hace ya algunas semanas. pero que he puesto en práctica ahora, vale que es un proyecto que tengo en, tengo pensado tenía pensado mejor dicho empezar eh, de cara al 2023 era uno de esos proyectos que tenía marcados eh, para el año que viene pero bueno viendo eh, que me ha picado bastante la curiosidad y que se me ha dado la posibilidad de comprar un dispositivo Broadlink lo, lo he empezado ya vale que es el proyecto de la domótica y de Home Assistant, ¿vale? de meterme ya eh, un poquito más en serio en el tema domótica y Home Assistant. Este proyecto lo estoy llevando a cabo con el de segmentación de red, que ya me queda poco para acabarlo, ¿eh? estoy tratando de mejorar la segmentación de redes en, en mis servicios y en mi homelab con un OpenSense, ya os he hablado en alguna ocasión de ese proyecto ¿no? y de cómo monté el OpenSense en el nodo activo pasivo de Procmox, ¿eh? con los DLR210 y como me quiero dar un descanso de ese, de ese proyecto más que nada porque ya tengo claro cómo montarlo, de hecho ya he montado ya he segmentado la red de mi servidor NAS, ¿eh? la red de acceso pues a mis comparticiones NFS, Samba AltruNAS en general que tengo montado ya lo tengo, lo tengo funcionando pero es que me da tanta pereza saber que tengo que hacer lo mismo con otras con otras redes que, que como lo tengo bien documentado ya y lo tengo bien, bien apuntado he preferido comenzar otra cosa en este caso este proyecto para poder descansar un poco mentalmente del, del otro y, y tener la cabeza ocupada en otras cosas ¿no? ¿por qué he empezado ahora el proyecto? bueno, he empezado este proyecto de, de domótica porque había una cosa que yo quería automatizar eh, ahora ¿Vale? Que, que como ya sabéis, ahora, pues bueno, estamos en ese entretiempo que hay entre el verano y el otoño. ¿eh? Es una época en la que hace eh, a veces calor, a veces frío. Ya sabéis, hace 15 días tuvimos una, una gota fría. ¿eh? Con la que pasamos por bastante frío en casi toda España, con muchas lluvias y tal. Y ahora la hemos acabado y estamos otra vez con un poquito de calor. Entonces, eh, cuando acabe esta época. Eh, seguramente, como pasa todos los años aquí en España, tendremos una semana de frío y a partir de esa semana de frío el calor ya no volverá más. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Uno de los proyectos que yo tenía era poder automatizar la, la climatización de mi casa para cuando llegara al frío, ¿vale? Para poder, pues bueno, encender automáticamente la calefacción. cuando hiciera cuando hiciera según qué temperatura cuando llegáramos o, o, o, o pasáramos eh, cierta temperatura o, o por horarios no mi, mi idea mi intención al final era automatizar la climatización para no tener que estar yo pues poniendo a mano la calefacción apagándola eh, etc, etc etc entonces claro esto había dos formas de hacerlo o bien te compras un termostato y lo haces como se ha hecho toda la vida con un termostato Eh, digital que pegas en una pared o bien pues bueno puedes aprovechar y automatizarlo todo a nivel domótico pues con eh, algunas aplicaciones eh, bueno del mercado o bien con algún programa barra servidor barra servicio tuyo como podría ser eh, Home Assistant y las integraciones pues que bueno te pueden ayudar a llevar a cabo pues estas eh, automatizaciones y Y esta, este tipo de, de, bueno, de automatismos, ¿no? Entonces, claro, no podía ser de otra forma. No me iba a comprar un termostato digital teniendo la oportunidad de meterme en el tema de la domótica, ¿no? Y, por tanto, pues bueno, ese es el camino que he elegido seguir. ¿eh? Yo ya me habréis escuchado seguramente hablar muchas veces de Home Assistant. ¿eh? Yo tengo un Home Assistant que me empecé... Empecé montándolo en una Raspberry Pi 3B+, Plus, en mi primera Raspberry Pi. Ese Home Assistant que se montó en Docker... con el contenedor de Linux Server y Yo, luego se emigró al contenedor oficial de Home Assistant, luego se emigró a la Raspberry Pi 4 y de la Raspberry Pi 4 se emigró a los Dell R210. Ahora mismo está en mi servidor Supermicro, no están los Dell, por aquel problema de clúster que tuve, moví todos mis servicios críticos al servidor Supermicro y ahora estoy decidiendo qué hacer, ¿vale? porque los Dell R210 son bastante, bastante más eh, escasos en potencia Que estos del R210, pero claro, los del R210 forman un clúster que cuando uno de los servidores se cae, a golpe de un clic puedo levantar pues prácticamente en segundos la misma máquina virtual del nodo caído en el nodo que está levantado. Pero claro, me falta RAM, me falta potencia, así que mmm, sí, eh, Home Assistant es un servicio... Que es muy crítico, ¿vale? Porque, de, bueno, a ver, es todo lo crítico que tú quieras, ¿no? Es todo lo crítico que tú le dejes ser, es todo lo crítico que tú te permitas, ¿no? Porque todo va en función de los servicios, los tipos de servicios y la criticidad de esos servicios que tú quieras implementar, ¿no? Eh, mi idea no es eh, gestionar eh, la, las tomas eléctricas de casa por Home Assistant. Mi idea no es eh, gestionar las bombas de agua que hay en mi casa. Con Home Assistant, eh, mi idea no pasa por qué servicios tan críticos como esos se gestionen a través de, de un solo software. ¿no? Para mí hay cosas que son intocables y que deben de ser eh, gestionadas de forma autónoma. No, no me interesa eh, que los servicios vitales de mi hogar dependan de un software o de una máquina que se puede caer y que no tengo redundada, ¿no? Eso ya lo decidiré, ¿vale? Ya decidiré dónde, dónde hospedar el servicio. De momento lo tengo en los servidores Supermicro, básicamente por potencia, en mi Progmox. Eh, tengo un Home Assistant Operating System, un HAOS, como se llama vulgarmente. Y de momento lo tengo ahí, ¿vale? Lo tengo ahí y, lo, y estoy cómodo, ¿vale? Estoy cómodo. Porque también también una migración... Volviendo a esto del, del Home Assistant 2, ¿no? porque el tema del Home Assistant OS tiene también una historia peculiar, porque este Home Assistant OS se montó eh, con base, en base a lo que había en la Raspberry Pi 4. ¿vale? Se hizo un backup de la base de datos y de todos los componentes de Home Assistant, se instaló el, oper el sistema operativo de Home Assistant, que Home Assistant lo, lo distribuye con una máquina virtual, se restauró esa base de datos y ahí está. vale, es Simplemente por... porque me hacía ilusión contarlo, ¿vale? y ya está, me hacía ilusión contarlo entonces, eh, claro, yo ya tengo un home assistant pero lo tengo domotizado pues la verdad es que no lo tengo muy poco domotizado por no decir que, que no lo tengo domotizado tengo muchas automatizaciones respectivas al, al servidor ¿vale? a los servidores, al rack por ejemplo, pues tengo automatizados los perfiles de ventilación de los servidores ¿vale? todos los servidores que tengo Funcionan con IPMI, salvo el Ryzen, el Ryzen 7, que claro, es, es lleva hardware eh, de particular, no lleva hardware enterprise y no tiene ningún sistema remoto integrado, ¿no? pero los Dell tienen el sistema iDRAC, eh, los Supermicro tienen la consola eh, de, de, de Supermicro. y son todos fácilmente accesibles, ¿no? Una de las buenas cosas que tienen estas consolas es que por debajo llevan el protocolo IPMI con el cual, pues, de forma externa y remota, puedes lanzar comandos que controlan el hardware, ¿no? Eh, los servidores Supermicro tienen perfiles de ventilación en función de lo que estás haciendo con ellos. Tienen un perfil estándar, un perfil de bajo consumo y de baja sonoridad, y luego tienen, pues, bueno, perfiles agresivos y tal, ¿no? Y los del, pues, ya os dije que con los scripts de gestión de ventilación... Pues que me monté, que me pude montar a raíz de lo que iba encontrando yo por internet, pues mediante IPMI también pude aligerar los ventiladores ¿no? entonces, pues bueno, tengo automatizados esos perfiles de ventilación en función de horarios ¿no? cuando yo sé que voy a estar cerca del rack haciendo cosas o estudiando o lo que sea, pues aplico los perfiles de, de, de, bajo, de bajo rendimiento, ¿eh? obviamente pues paro los servicios eh, también que, que hacen alto uso de la CPU y así pues puedo estar más o menos tranquilo al lado ¿no? eh, ¿qué más tengo? tengo un par de cámaras conectadas tengo una estación meteorológica Netatmo de la cual os tengo que hablar y poco más vale poco más entonces es eh, hay cosas automatizadas ahí sí domóticas no vale eso es, eso, eso es lo que esa es la intención que tengo de de llevar a cabo ahora no ese es el plan el proyecto que tengo ahora no el hecho de integrar ya la domotización en Home Assistant cómo lo voy a hacer bueno Hay dos formas, ¿no? hay dos protocolos eh, principales en función de cómo se comunican tus dispositivos de domótica con el servidor, vía Wi-Fi o vía ZigBee. ¿vale? Vía Wi-Fi, pues nada, los cacharros que te compres y los aparatos dispositivos que te compres van conectados al router de tu casa vía Wi-Fi y obviamente pues, eh, conectados a, a tu Home Assistant. ¿no? esta es la opción más rápida, más básica y más sencilla para todo el mundo luego está el protocolo Zigbee ¿vale? es un protocolo en el cual pues bueno, es un protocolo inalámbrico en el cual eh, Home Assistant se comunica por wifi contra un hub hub, centralita, como lo queráis llamar eh, de domótica y a esa centralita barra hub de domótica se conectan el resto de dispositivos que tienes en tu hogar ¿Para qué se hace esto? Pues bueno, pues para primero, para que no se vean mezclados los paquetes de, de la domótica con la red de tu casa, que eso se puede hacer fácilmente segmentando red también, pero bueno, es igual. Eh, primero, aligerar la red de casa de tráfico que generen estos, estos dispositivos, ¿vale? Y segundo, que por seguridad, eh, los dispositivos, no solo de tu casa, sino cualquier dispositivo inalámbrico puede interceder ni puede capturar el tráfico y, o la información que circula a través del de hub y el resto de dispositivos, vale, es un tráfico que está encriptado, es un tráfico que no es accesible y es un tráfico que es privado entre el hub y los mismos dispositivos, vale, y al hub se lo hace, ya se hace lo que se tenga que hacer y lo que tenga que hacer. para enviar todo ese tráfico a Home Assistant, vale, todos esos datos a Home Assistant. Esto está muy bien, esto está muy bien, sobre todo si vas a meter, eh, si vas a meter dispositivos de seguridad, rollo, alarmas, eh, cámaras, de sensores de puertas, sensores de movimiento, sensores de vibración, de presión, de lo que sea, vale, porque estos dispositivos, a ver, eh, yo, yo creo que es preferible tenerlos bajo una red Zigbee. que no por una red wifi vale me parece algo pues, más inteligente más seguro y algo un poquito más difícil de, de penetrar no entonces eh, son esos dos protocolos los que ahora mismo están en mi mente y obviamente el que yo quiero el que yo quiero utilizar es Zigbee vale no por seguridad ni por nada sino porque creo que es una forma un poquito más pulcra un poquito más ordenada y menos intrusiva e invasiva de poder domotizar un hogar vale luego dentro de Zigbee Pues hay diferentes eh, marcas, ¿no? Philips Hue, por ejemplo, con sus bombillas, funciona por, por Zigbee. Eh, Akara, mm, también funciona por Zigbee y hace aparatos pues bastante baratos. Eh, luego Ikea también tiene su sistema de domótica Zigbee. ¿Quién más? ¿Quién más? Es que hay un montón de hay un montón de fabricantes que se han metido ya en esto, ¿no? Claro que dentro del mundo Zigbee puedes optar por dos caminos. ¿Vale? el corporativo que es el que os acabo de comentar ¿no? eh, dispositivos eh, y aparatos desarrollados por, por, bueno, por marcas comerciales que todos conocemos y luego está eh, la, la posibilidad de hacerlo abierto ¿vale? de utilizar un, un sistema más abierto respecto a código y a soluciones más barato pero que por contra requiere de eh, emplear más tiempo Y un poco, no, no dinero, porque además es más barato, pero sí que te obliga a, a, a, a, a... a meter más tiempo tuyo personal y más ganas no a ver yo prefiero sinceramente la segunda opción porque aquí hemos venido a jugar vale hemos venido a jugar y hemos venido a, a aprender por lo menos a mí lo que me hace ilusión de este proyecto es aprender ¿no? y bueno no me importa no me importa meter horas ya meto horas con el tema del rack porque a mí me gusta ya meto horas por el tema de mis servicios que también me gusta pues eso también me gusta no está directamente relacionado con el rack con los servicios con mis eh, servidores con mis proyectos y tal, con lo cual, pues bueno, si hay que meter horas por aquí, pues se meten por aquí punto, ¿vale? no creo que haya no creo que haya mucho problema con eso ¿por qué hay que invertir más horas? pues bueno, muchos aparatos hay que flashearlos, programarlos eh, ajustarlos calibrarlos y eso requiere un tiempo, ¿vale? requiere una curva de aprendizaje para integrarlo con Home Assistant requiere una curva de aprendizaje para ajustar su precisión y su calibraje en función de las necesidades que tú tengas pero bueno, es lo que hay Por otro lado, como digo, es más barato, son dispositivos un poquito más genéricos, eh, que se pueden encontrar fácilmente en Amazon, en uh, en, uh, en AliExpress, ¿no? Y al final, pues costan de lo mismo, ¿no? De una centralita cen céntrica, un concentrador central, un hub, que será el que gestione la red Zigbee, ¿vale? Que hay bueno, hay un montón de marcas eh, que lo hacen. Por ejemplo, yo que sé, Sonoff, Sonoff lo hace, ¿no? Pero, pero bueno, como digo, tienes otras que son más genéricas que también te pueden ayudar mucho. Y al final el resumen es ese. ¿no? Ahora mismo ya ha empezado con el proyecto. Me compré hace un par de días una, un gestor de, de control remoto de la marca Broadlink. Me voy a explicar qué es esto de un gestor de control remoto. Un gestor de control remoto es un aparato que tiene la capacidad mediante rayos infrarrojos o de radiofrecuencia de controlar tus, tus dispositivos ¿vale? os voy a poner un ejemplo muy, grande, muy muy sencillo es como si cogéis todos los mandos a distancia que tenéis en vuestra casa y los metéis en un solo dispositivo solo en uno eso sería una, con un controlador Broadlink ¿vale? hay otras marcas eh, más baratas, más caras, lo que sea yo he elegido Broadlink porque me parece una marca pues que en relación calidad-precio es más que aceptable, ¿vale? Tiene un precio bastante razonable, tiene varios modelos y la verdad es que la mayoría de ellos pues muy económicos, ¿no? Yo me he comprado el modelo RM4 Pro, que es un modelo que dispone tanto de comunicación infrarroja como de comunicación de radiofrecuencias. Va muy bien, ¿vale? Sobre todo El, el, el, tema infrarrojo va bien, pues, para controlar lo dicho, ¿no? ventiladores, eh, televisores, eh, lo comentado antes, ¿no? Aires acondicionados, eh, climatizadores, cualquier aparato que vaya con un mando a distancia, ¿vale? Cualquier aparato que vaya con un mando a distancia. Y luego, si tienes, por ejemplo, por ejemplo, una alarma en tu casa, una alarma de estas corporativas, pues yo que sé, de security Direct, o de Movistar, este Prosegur, ¿no? O cualquiera de estas van por radiofrecuencia, también las puedes integrar en este dispositivo Broadlink, aunque yo no lo recomiendo, pero por ejemplo, para irnos a dispositivos un poquito más prácticos y más comunes en los hogares pues por ejemplo qué funciona por radiofrecuencia pues unas persianas eh, eléctricas vale unas unas persianas eh, automáticas ¿eh? tienen generalmente eh, hay que no ¿eh? hay algunas que tienen por pues, bueno los interruptores de pared para subir y bajar pero luego hay otras que son un poquito más inteligentes que vienen con un mando a distancia Y que se mando a distancia en vez de ir por infrarrojos, va por radiofrecuencia. ¿Por qué no va por infrarrojos generalmente? Pues porque estas persianas están encajonadas dentro de unos eh, cajones, valga la redundancia, eh, que están forrados eh, o en aluminio, o en chapa, o en cualquier eh, material ferromagnético que por supuesto bloquea cualquier tipo de, de rayo infrarrojo. ¿no? Por eso lo hacen. en la mayor parte de los casos eh, con, con rayos de, de radiofrecuencia ¿no? eh, es un ejemplo luego este es el más caro el que me he comprado porque es el que quiero tener yo en mi salón ¿no? que es donde se concentra pues, bueno, la mayor parte de hogares pues el mayor número de aparatos que se puedan controlar por infrarrojos, ¿no? yo que sea una cadena de audio, una televisión, un DVD, eh, un aire acondicionado, una calefacción, lo que sea, ¿vale? Yo me he comprado el RM4 Pro, que, que, tiene, que es compatible con estos dos protocolos, es el que más alcance tiene y, y es el que me ha apetecido comprar, ¿vale? Pero tienen luego el RM3 Mini y el RM3 Normal, ¿vale? El Normal a mí no me llama mucho la atención, El Mini sí, porque es un aparato que en Amazon se puede comprar por 20, 20 y pocos euros, 22, 23 más o menos, por ahí está el precio. Pero es que en Aliexpress se puede comprar por 10 euros, yo lo he visto por 10 euros. Y hace exactamente lo mismo que el mío, que el RM4 Mini, eh, pero solo con la capacidad infrarroja, ¿vale? No puede interactuar con... dispositivos eh, gestionados por radiofrecuencia y tiene un alcance más limitado en cuanto a metros eh, a los dispositivos ¿no? el RM4 este que tengo yo, el RM4 Pro creo que funciona con uh, creo que funciona hasta 20 metros en campo libre vale, porque es muy importante que el infrarrojo tenga visión directa con los dispositivos que va a gestionar eh, Yo eh, os digo lo de antes os tenéis que imaginar un mando a distancia si tú vas a encender la tele y se te pone algo delante pasa alguien por delante del o lo que sea y os habrá pasado más de una vez el mando no suele funcionar pues esto es igual vale este tiene 20 metros y el, R el rm3 mini tiene creo que son 8. vale el rm3 pues mini estará pensado pues para habitaciones pequeñas y tal yo estoy al acecho en aliexpress para comprarme un par más para equipar el resto de habitaciones con estos eh, controladores de infrarrojos con estos controladores remotos y en cuanto los vea por 10 euros que ahora mismo están 13 14 pero suelen bajar, me pillaré un par más, de momento me estoy peleando con el RM4 que me está dando no me está dando problemas pero sí que bueno, tiene una curva de aprendizaje también todos estos dispositivos que es importante no sobre todo si lo quieres eh, integrar con Home Assistant yo por ejemplo, eh, el hecho de, de emparejarlo con la aplicación de Broadlink es sencillísimo, ¿vale? o sea, es un proceso súper transparente, muy bien guiado a través del tutorial de la propia aplicación De abro al link y no tiene pérdida en cuestión de 2-3 minutos, ya tienes tu dispositivo en marcha y funcionando. ¿eh? En marcha y funcionando, y el problema viene ya cuando lo haces con Home Assistant. ¿Vale? con Home Assistant yo lo que estoy intentando hacer ahora es eh, emparejarlo bueno, emparejarlo, mm, estoy intentando hacer que Home Assistant utilice este dispositivo Broadlink para encender y apagar el aire acondicionado de mi, de mi, de mi hogar ¿vale? ¿cuál es el problema del aire acondicionado de mi hogar? es un poco raro, funciona por infrarrojos, vale. tiene una consola en vez de un mando a distancia, tiene una consola que funciona por infrarrojos Eh, pero es un modelo un poco peculiar, vale. Entonces eh, hay dos formas, sobre todo si estamos hablando de dispositivos de climatización y también de, de televisores y de reproductores multimedia, hay dos formas de hacer las cosas, eh, de intentar hacer que funcionen con cómo asistan estos aparatos, vale. La primera y la complicada es hacer que el dispositivo aprenda, vale. Este dispositivo, estos dispositivos Bluetooth tienen la funcionalidad de enviar comandos. Remotos a dispositivos infrarrojos o de radiofrecuencia, pero también tiene la posibilidad de aprenderlos. Resumo: ¿cómo aprende eh, BroadLink eh, el funcionamiento de un mando a distancia? Pues muy fácil, clonándolo. clonándolo. Se puede hacer desde la aplicación de Broadlink para utilizarlo en la aplicación de, de, de Broadlink y se puede utilizar con Home Assistant. ¿vale? No voy a entrar mucho en detalles. En las herramientas de desarrollador puedes poner el, el dispositivo Broadlink que has integrado previamente en modo de eh, aprendizaje. Tú le marcas el comando que quieres aprender, qué funcionalidad tiene el comando, qué tipo de rayos vas a utilizar y la entidad del Broadlink que vas a utilizar, del dispositivo Broadlink que vas a utilizar. Lanzas esta, este servicio Eh, automáticamente el puerto infrarrojo se enciende en el eh, en el eh, en el dispositivo Bradlink y tú lo que tienes que hacer es con el mando a distancia en particular que quieres copiar pues apuntar al dispositivo Bradlink y eh, pulsar el botón al cual quieres asignarle una función dentro de Home Assistant yo que sé quieres eh, quieres programar el botón de Power ¿vale? para encender o apagar un dispositivo pues lo pones en modo aprendizaje y Con el mando apuntas, cuando este ya está en modo aprendizaje, el BraLink ya está en modo aprendizaje, apuntas al, al aparato y pulsas el botón Power y él se queda con el código infrarrojo que va por debajo porque al final, ¿cómo funciona un infrarrojo? El infrarrojo se comunica desde el mando hacia el dispositivo en cuestión eh, mediante el protocolo infrarrojo, pero ¿qué es lo que envía y recibe? el dispositivo en cuestión y el mando a distancia pues un código no el modo de aprendizaje lo que hace es quedarse con ese código desencriptarlo lo pasa a base 64 y se lo guarda en home assistant y a eso pues tú le añades una función vale pues yo eh, esta, es la, esta es la parte complicada vale porque puedes estar literalmente horas para, para configurar y clonar un mando que, que tenga muchos botones y luego está la opción fácil la opción fácil como siempre viene de la comunidad y viene de la mano del proyecto Smart IR ¿Vale? Smart IR, pues es un, es, un, es un proyecto de GitHub que tiene detrás un pequeño equipo de desarrolladores que lo que se han dedicado a hacer es a generar eh, perfiles en formato JSON de las principales marcas de aire acondicionado de, del mercado. ¿vale? Y en mi caso pues eh, no he encontrado ahí tampoco el... Uh, El, el perfil adecuado para mi aire acondicionado, ¿vale? Pero sí que es cierto que dentro del proyecto Smart IR hay un apartado dedicado a dispositivos desconocidos, en los cuales, pues nada, ellos han ido poniendo perfiles genéricos de lo que suele ir funcionando en cada marca de, de, de, de, de climatización. Y tú, pues bueno, puedes ir probando los diferentes perfiles que ellos te dan para ver cuál se adapta mejor. Yo he encontrado uno que me lo deja hacer absolutamente todo. Pero absolutamente todo lo que hace el aire acondicionado, cualquier funcionalidad del aire acondicionado que tengo, funciona a excepción del encendido. Claro, esto es una mierda, hablando claro, porque la gracia de tener esto automatizado es que enciendas y apagues el aire acondicionado. Eh, cuando lo necesites, de forma automática, ¿verdad? que tú lo configures, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Para que según eh, que umbrales de temperatura se superen, pues el aire se encienda. Cuando se cuando, cuando no se sobrepase, pues que se apague. O que se encienda durante. Eh, eh, según qué franjas horarias, ¿no? Entonces, claro, me repatea bastante que, que no funcione el encendido. Es un rollo, porque con la aplicación de Broadlink el encendido sí que funciona. El aire acondicionado, de hecho, es reconocido a la primera. y el encendido apagado y todo absolutamente todo funciona vale todo funciona tengo que investigar un poco más porque he estado mmm, revisando los perfiles que tiene SmartTR de el resto de aires acondicionados que tienen y aún no he encontrado ninguno que dentro del perfil tenga un comando de encendido todos tienen comando de apagado en sus JSON con sus correspondientes funciones y sus, sus correspondientes modos de, de climatización pero en mi caso eh, no he encontrado ninguno aún que permita encender eh, los aparatos. He estado viendo vídeos en youtube sobre cómo lo hace la gente hay algún, no, no, el, el 90% de la gente que, que hace tutoriales para utilizar smart tierra eh, no menciona nada de poder encender el aire acondicionado y hay algunos pocos. Que sí que dicen que se enciende, pero no lo enseñan. Entonces, por pues no sé realmente bien bien si fiarme o no. No tengo muy claro que eh, los aires acondicionados, a lo mejor, a lo mejor es cosa mía, a lo mejor es cosa mía y estoy intentando conseguir algo que no se puede conseguir. A lo mejor es que mediante home Assistant no se pueden encender los aparatos de climatización. Sería raro porque, como digo, la aplicación de, de Broadlink sí que se puede, pero bueno, habrá que dedicarle más horas. ¿vale? Entonces, pues nada, el, la idea que yo tengo es eh, poder, poder ir pues cómo va esto. Va a ser un proceso muy largo. porque se pueden hacer muchísimas cosas, también se puede gastar mucho dinero o, o, o poco, vale en función de lo que cada uno quiera, pero sí que es cierto que va a ser un proyecto largo porque hay muchas cosas que hacer, muchos planteamientos que realizar y mucha planificación, vale sobre todo mucha planificación y muchas horas. Pero bueno, mi idea es ir contando, ir explicando todos los progresos que voy haciendo, pro progresos y retrocesos, porque esto ya os digo que es un campo totalmente nuevo para mí, que es una de las motivaciones que tengo para meterme en esto que hay mucho que aprender hay mucho con lo que pelearse y hay mucha información eh, que procesar yo por ejemplo hasta hace un par o tres de días yo no sabía cómo funcionaban los mandos a distancia y los y los eh, y los infrarrojos de los dispositivos y ahora pues ya puedo entender pues más o menos cómo funciona ese protocolo ¿no? y cómo se comunica con los dispositivos cosa que antes no sabía así que nada esa es un poco la, la motivación que hay y esos son los planes que tengo ¿vale? como siempre nos seguimos escuchando en siguientes capítulos hasta luego espero que te haya gustado este capítulo para cualquier aportación puedes hacerlo en los comentarios del podcast o en arroba hardwareadictos en telegram que tengáis un buen día